Saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Estamos en jueves, eh, jueves 12 de diciembre del 2013 4 minutos que pasan de las 6 de la tarde Y aquí comienza como cada jueves Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria 90 minutos para compartir contigo novedades Temas del recuerdo, agenda de conciertos Entrevistas Noticias En definitiva Toda la música local En 90 minutos De 6 a 7 y media de la tarde Recuerda que este tu programa También lo vuelves lo puedes volver a escuchar Lo puedes volver a sintonizar El sábado y el domingo A la misma hora De 6 a 7 y media de la tarde Y como no A través de internet Clicando en eguchiplaza.net El logotipo de la radio Música Hoy tenemos novedades interesantes, lo nuevo de Cauta, lo nuevo de SESATEC -E Y cerraremos el programa con lo nuevo de URCH Además nos iremos al recuerdo como hicimos la semana pasada Ya sabes que el día 26 de diciembre Euskal Música cumple 100 programas en Berriozario y Ratia Y por ello desde la semana pasada nos vamos al recuerdo Hoy nos vamos a ir a una entrevista que realizamos en diciembre del 2012 a la banda de Iruña Gaurés con motivo de la salida de su primer larga duración. Estuvieron en los estudios las dos chicas de la banda, Yule e Hidoya y además de hablarnos de este nuevo trabajo discográfico, también nos cantaron dos temas en acústico. Y también cerraremos el programa hablando del Atorchurroco porque ya sabemos todos los horarios que Que se van a, pues, a presentar el 28 de diciembre Los horarios de los grupos, la apertura de taquillas, la apertura de puertas, de barra, de tienda, de cocina Bueno, de todo lo que conlleva el A Torture Rock Y atentos y atentas, ya que el 26 de diciembre hacemos 100 programas Euskal Música te da un CD recopilatorio Con lo nuevo de Euskal Música Con lo nuevo de Cauta Con lo nuevo de Urch Con lo nuevo de Bocanada Con lo nuevo de Sudagar sí sí un CD recopilatorio con todas las novedades del programa Euskal Música ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil Nos tienes que mandar un WhatsApp a las al siguiente número de teléfono 689-509-518 689-509-518 Nos pones tu nombre y apellidos Y sin más, te llevas el CD recopilatorio conmemorativo de los 100 programas de Euskal Música. Así de sencillo, por la patilla. 689-509-518. Guasapeanos y nos, nos das tu nombre y apellidos. Simplemente con eso te llevas un CD de los 100 programas de Euskal Música. Lo dicho, lo nuevo de Bocanada, lo nuevo de Sudagar, lo nuevo de Cauta, lo nuevo de SESATIC. Todo en este CD recopilatorio. Dicho esto, vamos a comenzar ya el programa de hoy y lo vamos a hacer con la banda Cauta. Cauta, una banda que se formó en 2001 por cuatro jóvenes de Anduain, amigos de Le Castola y con una pasión común por la música. La primera aparición la hicieron en el Gazeche de Anduain en marzo del 2012. John se encargó de la grabación de la maqueta que incluye el tema Sarrac Berry durante junio y julio del 2003 en el concurso de maquetas de Euskadi Gastea reciben el premio otorgado por los oyentes en marzo de 2004 conceden a Cauta el premio de grupos nobeles eh, de 2003 que entrega Euskadi Gastea, el primer disco de Cauta, Isan e Saite Su se publicó en octubre del 2004 y el éxito fue inmediato, pasaron un año concierto tras concierto y al final de la gira en noviembre del 2005 Xavi el guitarrista dejó el grupo desde el segundo disco de Cauta que lleva por título Vilushik se grabó en los estudios Galate de Anduain. Cauta ha confiado la, la preproducción, grabación y las mezclas a Arich Arregui que también tomó parte en la grabación del primer disco. El tercer trabajo discográfico de la banda lleva por título Isladac y saldría a la venta en 2008. Después de cinco años en silencio, vuelven con su cuarto trabajo a Guerre, un disco que lo presentaron el pasado sábado en directo en la Durango co azoca más concretamente en el escenario principal de la Durango Eh, de la Durango Coatzoka Vamos a escuchar dos temas de esta banda Mina Eta Memoria, segundo corte del álbum Y el noveno corte titulado Subia, con ellos, con Cauta Con la novedad esta semana en Euskal Música Comenzamos el programa de hoy Música Música Zei urteko gumea galeretan lokartu da Loak eskutik endurion eta ebrandik ametxetan Oinez ikus mira gultzatu abitu da Arrexia moda abetzten ditu. Eskatzen duzu Ta izuzu ezer ematen urdainetan Du nioz aldatu dut Eskualu zatu dut Ta ustuzen auzuitxaropen en silencio, regresa esta formación, regresa Cauta, con este nuevo trabajo discográfico titulado a Aguerre, y con temas tan buenos como estos que acabamos de escuchar, el tema Mina et a Memoria, y estos últimos compases del noveno corte del álbum Subia. Presentación en todo lo alto, el sábado pasado en la Durango Coasoca, y ahora solo queda... Que den comienzo ya los conciertos de presentación de este nuevo larga duración. Esperadísimo nuevo trabajo para esta banda paracauta. Novedad aquí en Euskal Música, en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia. Y nos vamos con otra de las novedades, eh, dejamos atrás a Cauta y nos vamos con la formación en C Satec, una formación que regresa al panorama musical, evidentemente con nuevo trabajo discográfico y hay que decir que en este tercer disco de estudio la banda C -E, ha sacado El doctorado en pachanga y en el mestizaje musical. Este nuevo disco se ha elaborado con mucho mimo durante todo el 2013, preparándolo químicamente en el local de ensayo y grabado en los estudios Icaín y Neurótica, de la mano de los doctores Adich, Arregui y Michael. En este nuevo disco Eh, se ve a unos Esatec eh, pues como una banda más eh, dura, ¿eh? Donde el feeling entre los músicos es evidente, creando canciones redondas y canciones redondas son las que vamos a escuchar, Colorea Kendu y Argisaria. El álbum Ibuprofeno es lo nuevo de Se Esatec, te lo presentamos aquí en Euskal Musika. Charreram Tabako makinaren ondoan Lagun gumbatekin bizketa Ual sinen You got that breath Tonik fra lagonda zanaga duratu Olinda camiseta eres tímido me sale antojar un duriesano que tu Abesti hau, den hau asko motibazen, ez daitezatek ustazen. Edio musiko noto, txorak eriak, urduria esan izkizunak, pentsatzen duena hordea. Gure <hazio> ire deltan, Ten burua alquimista ferren metiko formula lengolepotik egin da burua meti despotismo ilustratua luzaro alochagabei yergia señala ten etañoso axuen beatsabegera Jodisten tsa, agortzen ari da Lotan zeudenak giratzarriz doaz Platonen irten egin dira Itzalei begiratzeu dela oartutan Bidez idorrik ez duen Norabide honetan Burratx bakoitzak borroka Berri batzakar Horapiloa Fe aratu, let's gonna lepotik egin burua alkimistazaren betiko formulan ongiet horriak errealitateran ongiet horriak lubakietaran polizia asikarioak diren honetara duen bizartean Uno de los discos más vendidos en esta edición de la Feria de Durango, de la Durango Coatzoka. Que sin duda alguna, la música de SESATEC, con este nuevo disco ibuprofeno Que por cierto, el 28 de diciembre lo estarán presentando aquí cerquita. En Entre Cementerios, entre Burlata y Atarrabia, en una nueva edición del atorchu Atorchurroco. Luego iremos con los horarios de los grupos, eso será el final del programa, ¿eh? te vamos a dejar un poquito de margen. Sonando dos de los temas incluidos dentro de este tercer larga duración, los temas Colorea Kendo y este Argi Como puedes comprobar, vuelven con fuerza, vuelven con energía, con estos nuevos 12 temas. El disco en formato digipack, completito y bien montado. Y la música fresca y festiva, que no decaiga, ¿eh? Llamados de SEXOTIC. Y de la música festiva de Sesa te nos vamos con la música cañera de Governors, Governors, una banda que surge de la mente del músico y cantante J Sanh en 2006 en Arrasate de Iquipuzcua. pues proviene de grupos en los eh, que J Sanh ha sido pieza clave en el devenir de los proyectos musicales tales como Ecom, Brutal Melody eh, of Fears. Governors utiliza en todos sus discos ritmos crudos pero bien aderezados musicalmente. Eh, la banda Governors se eh, juega fuerte con su cuarto álbum que lleva por título Morfinápolis y hay que decir que Arex Arregui ha realizado en julio y agosto del 2013 la grabación y mezclas del disco en sus estudios IGAIN. Comentarte que la parte de los textos, Eider Zumalde escribe el tema arresia Resia a Yert Oenaga firma las canciones Paradiso Bailará, Morfinápolis que es el tema que ha de título Reset, Baneki y Garay Berri Ori Miquel Echaburu, Suloan y Cresalesco Saurietan e Iñaki Viñaspre nos da la letra del tema Astuen a Bestia Esas han sido las colaboraciones en este nuevo trabajo de Gobernors Lo que vamos a escuchar Baneki y Garai Berry Ori Escuchamos si te parece bien La caña, la fuerza que nos trae Gobernors con este álbum Morfinápolis Música La Governors, otro de los grupos que estará también, por supuesto, el 28 de diciembre descargando. Este es su nuevo trabajo, Morfinápolis, dentro del rock Sonando el tema Karai Berriori, sexto corte del álbum, antes hemos disfrutado del tema Baneki. Contundencia y fuerza, como viene siendo habitual. Es la que nos trae Governors dentro de este su último Trabajo discográfico con grandes temas Como por ejemplo Arresia Como por ejemplo Uneac o como por ejemplo Zuloan En total 11 temas Bajo el sello discográfico de Vaca Vica Y ahora aquí en Euskal Música es tiempo de tranquilizarse un poquito porque nos vamos con el dúo formado por Miren y Ander, ya estuvieron por aquí, por Berriozar y ratia por el programa Euskal Música para presentarnos este su álbum titulado Arnasten y Casteco Berrís, hay que decir que también han estado ya de concierto en Donosti, en Tolosa, en Marquina en Gasteiz y en Vera y tienen ya pues eh, preparadas fechas para el 2014 para presentar este nuevo álbum, hablamos del dúo como te comentaba anteriormente de Miren Narvaysa y Ander Mújica, es decir, Napok Iria, con el álbum Arnasten y Kasteko Berriz y con los temas Nick Ere y Contra, dos de los temas de este nuevo álbum. N.A. y aquí está lo nuevo para este dúo, para Napoca iría para Miren Narváezza y para Ander Mujica. El álbum Arnasten y Kásteco Berriz. Lo que hemos escuchado, los temas Nikere y estos últimos compases del sexto corte del álbum Contran y nosotros que seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos con una jovencísima banda, un trío compuesto por Ibai, Julen e Iker ellos viven en Lumbier y Lumberry y han empezado pues el año pasado y nos han llamado la atención por su música bien hecha y madura para las edades que tienen sus influencias eh, digamos clásicas les llevan a dar a sus canciones un toque de The Class o incluso de Erzainak en su primera época del CD destacar dos canciones música Seignetan, primer videoclip realizado por Aitor de Leiotikan y Amesteko Garaya aparte reseñamos las versiones de The Special, Galdesca Aritzarán del You're Wonder King You Know y la versión de la canción local Irunberri Lumbier o la recreación del texto de Joe Strammer The Future is Unwritten, en definitiva grandes temas para este para esta jovencísima banda de 15 16 años, hablamos de Alchatu que seguramente con toda seguridad estarán descargando en el eh, Nafarronies del 2014 en San Hueso. Vamos a escuchar los temas música Sanyetan Sencillo, adelanto De ese nuevo trabajo discográfico Y el tema Gure, Sustrayac Son de Lumier, son de, Lu de Ilumberri Y son al chatu Musikak egintezan genan, ilusioak aldan denan Harimak berpiztu musika kalean, musika bizitza Musika zainetan Musika zainetan zare malgiitean Orduak pasa doa zaudera musika bizitza musika jayeta musika haneta dado, sonríe dando cantando vamos a ver tu danza esa tu música visita música saneba música Muzika kabean, musika duzitzen Muzika zainetan Muzika zainetan Muzika zainetan Muzika zainetan, musika zainetan. Musika zainetan. Borraza talera Urtea pasam da ura da estado batan arte historial da te cosa aurrera segi historial da te cosa verba aurrera segi Your shot in the dark askatasu meiz de baltabi herriam betxan mazak desagertu gian zehar namestu, historial datzeko eza berroa imenik aldatu nizagun aurrera segi historial datzeko eza berroa imenik aurrera segi Gusortu <hazan> <hazan> <hazan> inenen borbereki sortuko di. Buenísimo, buenísimo. Primer trabajo para esta banda de Lumbier, para esta banda de Ilumberri. El álbum llamado Igual que ellos, Alchatu. Ellos son Alchatu. Y lo que escuchabas es música Sáñetán y esto, Gure es Sustrayac. Cuidadito, ¿eh? Tienen 15, 16 años, pero la música, como puedes comprobar, es muy buena. Y nosotros que continuamos ofreciéndote buena música la sintonía de berriozar y Ratia en el programa Euskal Música. Ya sabes, cada jueves contigo de 6 a 7 y media de la tarde y cada fin de semana nuevamente nos puedes escuchar a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde, eso sí, en redifusión en diferido. Y nos vamos, lo dicho, al recuerdo, ya que el día 26 de diciembre Euskal Música cumple 100 programas en berriozar y Ratia desde la semana pasada, nos vamos al recuerdo. La semana pasada con entrevista que hicimos en enero del 2013 a los Bad Sound System. Yo Hoy nos vamos a ir un poquito más atrás Hasta diciembre del 2012 Donde pasaron por aquí, por Euskal Música Yule e Hidoya, las dos componentes femeninas Femeninas de la banda Gaures Para presentarnos su primer larga duración Y también para pues eh, Darnos a conocer su buena música Con dos temas en acústico Ya que estamos hablando de los 100 programas de Euskal Música En Berriozar y Ratiá Que cumplimos el jueves 26 Comentarte que si quieres eh, Llevarte un CD así de regalo por la patilla Con lo nuevo de Sutagar, lo nuevo de cauta lo nuevo de seate que lo nuevo de boca nada eh, no tienes otra cosa más que mandarnos un WhatsApp al 68950958 dejarnos tu nombre y apellidos y listo el día 26 daremos a todas las personas que recibamos el WhatsApp a ese número de teléfono 68950958 la copia de este cd 100 programas de Euskal música en Berriozar y ratia lo dicho nos quedamos con esa entrevista del recuerdo a gaures ¡Gaur! ¡Gaur!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 Y bueno, venía un poco, pues eso, que hoy no soy capaz de hacer frente a todo lo que se me echa encima, pero que algún día sí que sí que podré, ¿no? Entonces, bueno, aunque hoy no lo consiga, pues eh, tampoco sí. hay que, que venirse abajo. Y luego también, pues bueno, eh, eso también se sí, dice un poco que Gaúrez es todo lo que se deja para otro día, ¿no? Como puede ser uh -huh. también los ensayos, ¿no? Cuando quedamos para ensayar, no. Hoy no, hoy no, Gaúrez, Gaúrez.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 Pues eso, es un poco un mito en un camino, a dónde tirarnos si y uh -huh. izquierda, a derecha, frente, atrás. Eh, hablamos un poquito de los directos, eh, ¿qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir eh, todos los temas del disco? ¿Algún tema que no habéis incluido pero ya tenéis en mente? Uh -huh. No, pues de momento el directo se basa en estas 10 canciones. Eh, solemos meter, hasta ahora metíamos dos versiones igual uh -huh. de canciones que conoce la gente. Hasta ahora pues solía ser Seamai, Shorkun o bueno... Uh -huh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 lo lento, lo melancólico, Ajá. ¿no? Y bueno, esta tiene otro rollo. Yo también me quedaría con Suengana Noa y no sé igual también con con como contrapunto un poco. Uh -huh. O sea, que os quedáis toda nueva, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí Las demás supuesto. las tenéis más oídas o <risa> sí, no sé es que progresamos adecuadamente. <risa> <risa> Eso.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 Ahora mismo, hasta el sí. 2012 es. eh, ¿Qué ha sido para Gaurés Lo mejor y lo peor de la trayectoria musical Hasta la fecha? <risa> o, Ostras, alguna de... ¿O alguna anécdota por ahí que tengáis que contar? o Bueno, hay muchas bueno. Sobre todo Alfredo, que las lía en los escenarios <risa> Siempre <risa> Que si no se cae el ampli, se cae el Y si no se rompen las cuerdas O la correa, o la correa O cuando se nos olvidan <risa> sí, Eso <risa> últimamente Nos pasa mucho de llegar a un concierto Y, uh -huh. y o se me han a mí los cantos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 Pues gurutzean uh -huh. y eziñigón. Pues vamos a disfrutar aquí en directo de esos temas en acústico que nos trae Yule e Idoian. de 6 a siete y media de la tarde tienes una cita con toda la música local en euca música aquí en Berriozar y radia entendirá su paña sind y su tenzón Berrogei minutuko muxua emandi didan, kable d'un salataria. Impotentziari Irribarre bat irabasidiosu. Kristal kolpatuak lagun banatuen sintoma. Zutas betetako laukidun poltsa bat eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Pues ahí estaba esa entrevista que mantuvimos en diciembre del 2012 con Gaurès, con Yule Eido ya recordándola, porque ya sabes, el 26 de diciembre hacemos 100 programas. Y ahora lo que suena es cristal Colpatua que la música de Governors junto a Sorkun, a Ainao de Kensaspi, a Juana de cop y a Brigitte Coman. Y es que vamos a hablar, vamos a hablar del A Torture Rock de la edición de este año 28 de diciembre. Donde siempre, entre cementerios, entre burlata y atarrabia. Y atentos porque estos son los horarios. La taquilla se abrirá a las 3 de la tarde, las puertas a las 4. Tiques se tendremos desde las 4 de la tarde y hasta las 6 de la madrugada. La barra estará abierta de 4 de la tarde a 6 y media de la madrugada. La cocina de 6 de la tarde a 5 de la madrugada. Y la tienda de 4 de la tarde a 4 de la madrugada. Y ahora nos vamos con lo importante, con los horarios de los grupos. A las 4 y media de la tarde abrirá fuego la formación Glaucoma. A las 5 25 tendremos encima del escenario la formación Willis Drummonds. A las 6 y media estará Sociedad Alcohólica. A las 8 menos cuarto el trono de Judas. A las 9 de la noche estará la banda Non Servium. A las 10 y 20 tendremos encima del escenario a Se y a las 11 y media a Gobernors. A la 1 y menos 20, Aubrey Impact. A las 2 menos 5 de la madrugada, la banda de Lizarra, Estella, Flitter. A las 3 de la mañana, Caótico. Un poquito más tarde, a las 4 y cuarto de la madrugada, subirán al escenario La Raíz y a las 5 y cuarto cerrarán la formación Sky Catan. Estos son los horarios de los grupos Que van a estar actuando en la nueva edición de la Torchi Rock 28 de diciembre Entre eh, cementerios, entre ya sabes Burlata y Atarradia Como viene siendo habitual Las últimas ediciones Buen festival Eso sí, solo un día Sábado 28 de diciembre desde las 4 y media de la tarde a las 4 apertura de puertas hasta las 6 y cuarto de la madrugada. Y nosotros que seguimos después de haberte comentado lo que vamos a tener en el Torch Rock, los horarios que nos han pasado la organización, nos vamos con otra novedad importante. Nos vamos con el nuevo trabajo de Urch. Escuchamos uno de los temas incluidos dentro del álbum Astiro, el tema Churi Belchetan, y luego te cuento un poquito más de esta banda del regreso esperado de Urch. Música cuando decían en un comunicado que iba a volver la banda urch, sinceramente no me lo creía pero ahora cuando tengo ya el disco en mis manos me lo creo y bien que me lo creo con grandes temas como este Uribe Zetan, dentro del álbum As lo nuevo de Urz Urz, una banda que comenzó sus ensayos En un local de Pasaya en 1988 En el 92 aparece el primer disco Ekaicha de El segundo trabajo estará listo en 1994 A Ucha Pasarán dos años para que el tercero Ain Urrum a la luz En 1998, Lurgasian Ametsak-Ereines se da el cuarto disco, Aingeru servirá para que el desgaste de los años anteriores se supere con creces y Orts y la banda Urts subirá muchos enteros con este disco y a un montón de escenarios, pero en 2003... Deciden grabar en su último concierto un CD DVD en directo a Shkeneguna para despedirse del público. Y ahora Urch se mete a grabar su séptimo disco en septiembre y octubre del 2003 con el técnico de sonido habitual como es eh, Javi San Martín en los estudios Sonido 21 de Esparza de Galar. Y ahí estaban temas tan buenos en este nuevo álbum como este que acabamos de escuchar, el tema Churi Beltetán. Y nosotros que ya vamos a ir dejándolo, ha sido un placer haberte acompañado un jueves más en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, jueves en 12 de diciembre si nos escuchas en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde. Estamos también el fin de semana, sábado y domingo a la misma hora, eso sí, en redifusión, en repetición. Hemos escuchado a Cauta, de Gobernos, La Pocairía, e, al Alchatu y la música de Urch. Y nos hemos ido al recuerdo en diciembre del 2012, entrevista a Caures con Yule e Hidoya, ya que el 26 de diciembre cumplimos 100 programas y te recuerdo, quieres conseguir un CD completamente gratis con lo nuevo de Urch, Cauta, Sesatec, eh, Bocanada, ya sabes lo que tienes que hacer, y muchos grupos más, eh. ya sabes lo que tienes que hacer, mandadnos un WhatsApp al 689-509-518, nos pones tu nombre y apellidos, Y totalmente gratis por la patilla Y sin hacer nada más, te lo llevas 100 programas, 26 de diciembre Euskal Música Nos quedamos con Urch Y nos quedamos con este tema Lorenzo Volvemos la semana que viene a Agurro